10 y 29, amigos y amigas, está ya sumándose a los lunes como lo hacemos habitualmente, Jamil Beckenstein. ¿Cómo va, Jamil? Buen día, ¿cómo andan? Hola, bien, ¿cómo estás días? vos? Bien, muy bien. ¿Qué se cuenta un día lunes como hoy, en el cual el frío parece que nos va a ir abandonando, aunque parece que el paraguas va a tener que irse encontrando? Gris pero húmedo, ¿no? Sí, 99% humedad Está como para quedarse guardado. Y sí, no te voy a decir que no, la verdad. este Pero sabemos que justamente lo, lo que no vamos a hacer con vos es quedarnos guardados, porque nos vamos a ir para... vayan a saber qué destino. Efectivamente. Esta vez nos vamos eh, lejos. Vamos para, para la India para Nueva Delhi. Uh -huh. El fin de semana, entre el sábado y el domingo domingo, eh, tuvo lugar la, la cumbre de este año, del 2023, del G20. Ustedes saben, las principales economías del mundo, más los países emergentes, Eh, se, se juntan en un grupo a discutir algunas, algunos temas de un poco geopolítica, otro poco equilibrio de poder, otro poco desarrollo de hacia dónde va el mundo o hacia dónde debería ir. En este caso en particular tuvo lugar, en, como les decía, en Nueva Delhi, en la India. Por ahora la India, veremos si la semana que viene cambia de nombre. Eh, eh, originalmente había algunas, algunas dudas si, si se iba a lograr o no firmar un comunicado final conjunto que son esos documentos que, que se celebran y se suscriben hacia el final de las cumbres que son como lo más importante de la, de la cumbre donde se marca los lineamientos o la guía del grupo o cómo ven eh, la realidad la realidad política y económica actual bueno eh, finalmente se logró eh, la suscripción de, de, de ese documento en donde se condena por, por una por una parte a la, a la guerra en manera de manera más Eh, ambivalente, si se quiere, sin mencionar explícitamente a Rusia. Este era uno de los elementos por los cuales eh, había algún nivel de duda de si se iba a lograr o no este acuerdo si, que se firma necesariamente por consenso no existe firmar en disidencia eh, entonces al, al Rusia pertenecer al, al grupo había alguna, algún nivel de duda de si se iba a lograr o no eh, firmar este, este documento. La cumbre tuvo como, como momento final, como evento final una ceremonia muy llamativa recomiendo que la, que la busquen si no no la vieron es una se hizo en una ceremonia donde todos los eh, primeros mandatarios o sus representantes porque hubo algunos que no que no estuvieron en, en, en la cumbre arrancan caminando descalzos en, en un memorial en honor a Mahatma gandhi eh, y se presenta como una especie de, de ofrenda o de, o de memoria la verdad es que es muy muy llamativo por eh, Algo a tener en cuenta también de la cumbre es que Narendra Modi, quien es el primer ministro eh, indio y que fue el, el, el huésped de la, de la cumbre, solicitó además eh, una reunión virtual para noviembre para evaluar el progreso de, de los objetivos que se fijaron en la cumbre, que es algo que no se suele hacer uh -huh. y que es realmente muy muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el lugar que ocupa India actualmente en el, en el concierto internacional, donde emerge como una eh, nueva eh, potencia, no solamente regional, sino que tiene proyección eh, ahora también internacional, eh, algo parecido a lo que le pasó a, a China en el 2008, cuando eh, fue huésped de los Juegos Olímpicos, y fue un, un gran lanzamiento que, que lo catapultó al lugar donde, donde está no está hoy. Yamil, volviendo al punto de lo que expresaba este documento sobre la guerra, es... Eh... ¿Se condena a la guerra o se hace una qué tipo de mención se hace en concreto? A ver, en el comunicado eh, se lograron varias cosas. En primer en primer término había como un, un nivel de duda, no solamente por lo que yo les decía de, de la participación de Rusia y también en alguna medida de, de, de China en la cumbre, vale aclarar, ninguno de los dos primeros, eh, de, los, de los presidentes de esos países acudieron a la cumbre por distintos motivos. Eh, había algún nivel de duda porque se creía que tanto la Unión Europea como Estados Unidos tenían un escepticismo sobre la posibilidad de de, de suscribir este documento por las profundas divisiones del grupo eh, son son públicas las diferencias que tienen los miembros de este grupo sobre todo los los que tienen más peso digamos particularmente respecto a la, a la guerra de ucrania en ucrania entre rusia y ucrania y a la crisis eh, a la crisis climática pero finalmente se logró eh, este con este consenso para firmar el documento donde se expresa que eh, llama se, se llama a todos los estados a no hacer eh, un uso de la fuerza para expandir el territorio sin mencionar específicamente a rusia sí sin embargo hay un apartado en el cual se menciona a ucrania donde que habla de la recepción de, de todas las iniciativas relevantes y constructivas para apoyar una paz completa, justa y duradera en Ucrania. Previo a la cumbre, el canciller eh, en ruso ya había dicho que no iba a apoyar y que iba a vetar cualquier documento en el cual se condena específicamente al accionario ruso y que atente contra la política exterior de su país. Sí, clarísimo. Este... Vos sabés que me quedé pensando en esto que estás diciendo, cómo se arma un documento que no hay disidencia, sino que hay como una suerte de, de adhesión general. O sea, claro, ahí tiene que laburar la diplomacia full, porque uno uno piensa que a veces sería más sencillo para algunos estados firmar en disidencia que otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, estos documentos se construyen a lo largo del tiempo, no es que los presidentes o primeros ministros o los claro. cancilleres o, lo, o los que sean representantes llegan claro, a no es que Alberto la, Fernández se sienta a discutir todo, está bien. Sí, sí. Exactamente, no es que los primeros es, los mandatarios se juntan en la cumbre y discuten el punteo eh, que va a tener lugar en el documento. De hecho, el documento, si bien fue suscrito hacia el final de la cumbre, ya se avisó que había consenso el primer día. Eh, son... Son cumbres y son reuniones que se trabajan a lo largo de todo el año, en particular la del G20, les cuento eh, para que sepan algo del, del proceso, la del G20 se organiza a lo largo de todo el año, se pasa la presidencia pro-tiempo del grupo y durante todo el año el país que es, eh, que es eh, huésped o receptor de, de la cumbre a, hacia el final va organizando una serie de cumbres, de eventos, donde participa en lo que se llama, lo que se conoce como los sherpas cada delegación tiene un representante o un grupo de representantes pero el sherpa es, es uno solo que encabeza esa delegación y que se va encargando de participar de todas las reuniones de trabajo de distintos temas a lo largo del año donde se van logrando los consensos que finalmente se suscriben en el momento que, que la cumple tiene lugar lo de yerrpa de dónde viene de, de guía Ah. donde es, eh, el concepto de Sherpa es el, el guía de montaña. Está bien. Sí, sí, sí, por eso, pensé si era lo mismo, justamente. Sí, sí, efectivamente viene de ahí. Eh, en varias de las cumbres existe el concepto de, de Sherpa, que es como una figura diplomática que se encargó de toda la gestión y va guiando al presidente, primer ministro, canciller o quien corresponda a lo largo de todo el desarrollo de la cumbre. Mm. Pues sabés que eh, pensaba en esto, el, el, lo, lo loco que es construir textos, ¿no? A esa altura, eh, de, así como decís vos, cómo se va construyendo esos textos finales durante meses, años, eh, hasta que llega a lo que es la cumbre formal. pensar en el caso de lo que pasó con el documento este que dijo Islas Malvinas, ¿no? Este, el documento de la Unión Europea más... No, CELAC más, ¿cómo es el nombre de, esa, de ese...? De... El, el grupo que conforma la CELAC con la Unión Europea en la cumbre del CISO este año. Claro, cuando salió el texto donde decía Islas Malvinas, justamente. Eh, digo, ¿cuánto camino han dado para llegar a ese texto? Y me acuerdo también que había leído algo al respecto sobre cómo Nicaragua quería que esté el texto sobre la guerra en Ucrania, y que había una diferencia como si fuese de un pronombre nomás, ¿no? O sea, eh, a veces esa, una cosita tan finita como un pronombre, un artículo, puede modificar discusiones de Cancillería, ¿no?, a nivel de que uno no se imagina. Efectivamente, son cuestiones muy delicadas, lo discursivo es muy muy significativo y muy simbólico, y por eso son negociaciones que llevan mucho tiempo y que tienen mucho detalle, sobre todo, en, en tengamos en cuenta que son 20 países más algunas delegaciones eh, grupales, que tiene idiomas distintos y que si bien el discurso el, el, el comunicado final se firma en inglés, bueno, las diferencias idiomáticas tienden a pesar en algún momento y por eso hay algunos tratados que se firman en distintos idiomas eh, y tienen igual validez, justamente para tratar de, de limar estas diferencias idiomáticas que pueden generar con la traducción. Debe haber un montón de anécdotas de, de discusiones diplomáticas en las cuales el texto final, por un error, por una un, a, algún pillo también de alguna cancillería, eh, se generaba un texto que quizás no eran tal cual fieles a lo que el Estado original quería, ¿no? De eso debe haber pasado mucho en la historia. Sí, existen me algunos mecanismos, de hecho, en el, el tratado en el tratado de Viena sobre los, eh, los tratados y los acuerdos internacionales, menciona la posibilidad de enmendar o de no suscribir un tratado que tenga algunas de, algunos de estos problemas o vicios de origen ah. eh, y menciona también la, la dificultad o la imposibilidad para sí. suscribir o no y para cumplir o no con las obligaciones eh, eh, firmadas ¿no? Sí, de hecho, volviendo al tema de la, de la importancia de lo discursivo hoy estaba leyendo declaraciones de um, Oleg Nikolenko que es ministro de Asuntos Exteriores Ucranianos y que decía que este la, el G-20 no tenía nada de qué enorgullecerse sobre este documento, porque habla de la guerra en Ucrania cuando debería haber sido la guerra contra Ucrania. En ese sentido quería preguntarte eh, qué respuesta hubo no de parte de Ucrania frente a lo que fue este documento. Efectivamente, Ucrania no se manifestó, no solo no, no se manifestó conforme, sino que... Eh... Bastante enojado con la suscripción de este documento, en el cual no se condena específicamente a Rusia. Ucrania viene en todos los foros internacionales en los que puede, pidiendo por una declaración más eh, más estricta o una condena más firme hacia Rusia por, por eh, la, la invasión a su territorio. De todas maneras, eh, tengamos en cuenta que Ucrania no fue invitado a la cumbre G-20, porque Ucrania no pertenece al G20 y porque hay hubo una decisión de Narendra Modi, del primer ministro indio, eh, en el cual no se le no se extendió esta invitación porque creían que la presencia de de Zelensky no solamente iba a complicar las cosas eh, con el canciller eh, ruso, que fue el representante de la delegación de ese país, sino que además iba a hacer que muy probablemente toda la cumbre girara en sí. torno a la guerra entre Ucrania y Rusia y que los representantes del C-20 tenían que dialogar sobre varios temas que van más allá del conflicto y que ese era, a lo sumo, un punto en el comunicado final, pero que no era lo central de la discusión de, de la cumbre y por eso también no se le no se le extendió la, la invitación. También hubo otros dirigentes que se manifestaron al, al respecto. Eh, uno de los más relevantes a mí entender es el castillero alemán Olaf Scholz, que dijo que que la declaración sí muestra una clara posición frente a la, a la invasión rusa a Ucrania, porque insiste en la integridad territorial de los países, que no, no se puede disputar por la por la vía violenta. Eh, pero la verdad es que Sergei Lavrov, el, el canciller ruso, no, no hizo eh, alguna declaración al respecto, y se mostró también conforme con el documento, que vale decir que no, no fue todo... Eh, color de rosas para Rusia, también en el documento final el G-20 toma una posición respecto del acuerdo de exportación de granos del bar negro. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos del tema que había un acuerdo entre Rusia y Ucrania, intermediado por las Naciones Unidas y por Turquía, a partir del cual se permitía exportar los cereales ucranianos Eh, a través del Mar Negro y que estuvo vigente desde el 2022 hasta hace un par de meses y que Rusia finalmente decide, decide cortar con su participación porque decía que los cereales que debían pasar por ese puerto no estaban llegando realmente a los países más vulnerables eh, y en ese sentido también para contrapesar la decisión había ofrecido un millón de toneladas de cereal para África. Mm interesante eh, esta es la última gran cumbre que participa alberto fernández no sí eh, no sé si va a participar finalmente de la que se haga eh, dentro de un par de meses eh, con motivo de los 10 años de la de la franja y la ruta de iniciativa eh, de infraestructura china mm. que, que va a ser también bastante importante la verdad es que no, no tengo claro si el presidente va, va a participar de todas maneras eh, utilizó eh, su presencia en la cumbre para Eh, tener una serie de reuniones bilaterales bastante importantes mm. con el presidente de Corea, con el de Emiratos Árabes, con la primera ministra de Bangladesh y el de Arabia Saudita. Y también tuvo algunos encuentros más más bien informales eh, con Biden, con Olaf Scholz de, de Alemania, con Narendra Modi y con el presidente también sudafricano. Eh, el presidente lo que, lo que hizo en esta cumbre fue eh, estrechar los vínculos, sobre todo con aquellos países que van a ser socios de argentina en la iniciativa del brics ampliado eh, a partir de, del año que viene eh, en, un, en un claro gesto de que bueno la política exterior eh, trasciende a, a, la, a los gobiernos y se busca que sea una política de estado de hecho la participación argentina en estos foros multilaterales y el impulso a, a la discusión política en estos en estos ambientes donde donde participan muchos países y que se puede en eh, limar asperezas políticas, geopolíticas y económicas es una de las eh, políticas de Estado que, que nuestro país tiene hace ya muchos años. Mm. Sí, este quizás lo que trascendió más en algún momento fue el, el supuesto comentario de Biden sobre Milley, eh, donde cual, a, a veces uno tiene que mirar bien cómo se reconstruyen esos acontecimientos, no porque aparte uno no, no sabe la trascendencia que pueden tener ciertos comentarios en términos de cómo puede estar observándolo Eh, otro estado, la prensa de ese estado eh, la, no sé, los servicios de inteligencia prueba cancillería eh, pensaba también por ejemplo cuando entre, Alberto Fernández dio la entrevista con Tomás Reborn que hizo aquel comentario de que se, no me acuerdo si se habían reído con Biden sobre Millet o algo así o sobre Trump, no me acuerdo claro, se dice en un marco donde uno piensa que esas, Trump, no. esas cosas no trascienden y uno digamos no puede, no sabe las consecuencias que se pueden tener después en negociaciones de alto vuelo no efectivamente, a ver que, que la, la, las expresiones públicas de los dirigentes y las dirigentes tienen relevancia internacional, es indudable, sí. cada vez más eh, con la inmediatez de las redes sociales, aunque uno intente soslayar el impacto, eh, eso eh, termina repercutiendo, y eh, también estamos en un momento en el cual los dirigentes están muy preocupados por, eh, sobre todo, algunos dirigentes de algunas que eh, Eh, vertientes ideológicas más de centro izquierda, más progresistas están preocupados por el ascenso de, de estas derechas eh, tan extremas no solamente en América Latina, sino en, en todo en todo el mundo y bueno, quienes son nuestros principales socios comerciales, más aún eh, especialmente cuando hay declaraciones tan reimbombantes o tan grandilocuentes eh, respecto a los socios comerciales que vamos a tener en el futuro, si se van a o no Eh, impulsar algunas eh, relaciones comerciales, etc. Eh, dijiste al pasar algo que también es para prestar atención y que genera intriga que tiene que ver con lo del posible cambio de nombre de la India, porque viste que uno tiene esa sensación estúpida, hay que decirlo también, de que las cosas son como son y no van a modificarse, y el nombre de un país, por ejemplo, tampoco. Eh, pero bueno, ¿esto pudo cambiar? Sí, la semana que viene aparentemente va a haber una sesión en el parlamento, el parlamento Indio para someter a, a discusión la, el cambio de nombre, que en es un cambio de nombre parcial. Sí. Eh, india pretende que su nombre internacional sea Bharat, como está establecido en su constitución. En la constitución india se habla de Bharat y también se habla de India. Eh, la justificación es que India es el nombre colonial que los ingleses le pusieron a su país al momento de la conquista y del dominio que tuvo eh, lugar en su país durante tantos años, y es un, un modo de desembarazarse de esa ascendencia colonial o de ese pasado de, de dominación, también una especie de relanzamiento internacional al indio eh, como, como gran potencia y, y abrazar más fuertemente sus orígenes eh, vinculados al hinduismo y al, al sánscrito. Bien, este hay que seguir entonces ese, ese encuentro cumbre. ¿Algo más sobre el G20 en lo que respecta a Argentina, que haya quedado por ahí? En lo que respecta a Argentina, no, porque no, no fue una cumbre tan trascendental para nuestro país, sí lo último que quiero agregar es la cumbre del año que viene, va a ser en Brasil, hubo el paso este de, de mando simbólico en el cual se, se cambia la presidencia de un país al otro, y desde la delegación brasileña se habló de que no se iba a detener a Putin en caso de querer participar de la cumbre. Mm. Eh, recordemos que Putin tiene una condena por la Corte Penal Internacional, por los crímenes de guerra, y por eso no está saliendo de, de su país, porque puede ser detenido. Mm. Eh, Brasil es, eh, explicitó que no lo detendría a Putin en caso de querer participar de la cumbre, lo cual entraría en colisión con eh, la, la firma de ese país del Acuerdo de Roma, que es el uno de los más importantes en términos de de la Corte Penal Internacional, y eso podría llegar a tener algunos inconvenientes, veremos cómo evoluciona, porque para esto falta un año más. ¿Cómo funciona ahí el tema de justamente de jurisdicción de seguridad? Obviamente el país convocante es el que maneja, obviamente, la seguridad de toda la movida, pero en términos diplomáticos, ¿cómo es? ¿El lugar donde se hace es tipo tierra de todos? ¿Cómo funciona eso? No, el, el, la, la sede es jurisdicción del país de... Eh, huésped, digamos, de la cumbre. Sí, por supuesto, hay una participación muy amplia de todas las delegaciones de los países. Recorremos cuando fue acá en el 2018, en, sí. en Buenos Aires, que se hizo la cumbre. Por supuesto que todas las delegaciones participan y que el país eh, organizador de la cumbre eh, le interesa que todas las, eh, las condiciones de seguridad estén dadas para todas las los requerimientos de, de cada una de las delegaciones, pero la seguridad a última en última instancia depende del de, del país eh, organizador. Bien, parece una tontería de algunas preguntas, pero viste que son interesantes y este y, y, y a veces generan también eh, cierta información que uno le hace entender cómo funcionan estas cuestiones eh, las cuales, bueno, ni más ni menos se juega a veces el rumbo de parte del mundo, ¿no? Exactamente, es muy entretenido también sí Abrazo grande, <risa> Yamil, buena semana Abrazo, buena semana Yamil Mecaistein, hablando un poco de la cumbre De la cual participó Argentina este fin de semana Del G20 en la India